La prisa, el centímetro, la angustia, el segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo?、Distiende、Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, se s a l u d a con los sombreros. Mientras se cargan las faunas, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la MC, la Pachamama, la Sociedad Anónima, la Propiedad Privada. La, mama, la opinión pública, la concha de tu hermana, la o m a m t la o a o m a m a m a la OMT, もう。Una voz que me llama, casi un La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz, se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad re derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista. Los yacimientos de oro y las montañas de plata, pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas. Y los alimentos con destino a los países ricos, que ganan consumiéndolos mucho más que los que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los, comp los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covery Oliver, coordinador de la Alianza para el Pro Progreso, Hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de libre comercialización. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hacen necesarias construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias. Que fluyen desde los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado, siempre en capital europeo o más tarde en capital norteamericano. Y como tal, Se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, las personas y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera del turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos e n l a b o n e s y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras adentro de cada país, las explotaciones que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus f u e n t e s Interna de víveres y manos de obra. Hace cuatro siglos ya habían nacido 16 de, la, de las ...de 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. La lluvia que irriga los centros del poder imperialista ahoga a los vastos de nuestras clases dominantes, dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera. Es la maldición de nuestras multitudes. Condinada a una vida de bestias de carga. Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos. La pobreza no está escrita en los astros, el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo y a la vez anuncian el infierno para todas. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresa, el conservador grita con toda razón: Me han traicionado. Y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. Los fantasmas de todas las re revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la tor torturada historia americana se asoman en las nuevas experiencias. Así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. En 1492, el, capital, el capitalismo descubrió América. b u e n A s a todas las personas, aquí estamos desde un lugar desde el 93.4 que dicen que es Astigi, pero hoy nos sentimos personas americanas tan americanas como el compadrito Paul, que ahora mismo z u r c a los cielos de América con su guitarra ¿no? y con su t r o v a y desde aquí le vamos a dedicar este programa a, a esta personita tan tan linda ¿no? con nuestro amigo pablo que nos acompaña c ó m o estás pablo ¿Eh? q u é estar haciendo p a u l ahora mismo febrero actuará en isla negra cerca de la casa de eduardo neruda mañana es cuando actúa el 5 de febrero、ah, el 5 de febrero actúa junto a unos cuantos trovadores chilenos esa persona no que tanto nos ha enseñado de Tantas historias y que nos contó sobre América y, y todas toda esas personas aquí en Europa que nos creemos, este cuento de Cristóbal Colón y toda esta mentira que nos venden del día de la hispanidad y, y todo eso. Y es verdad que, bueno, que ya sabía en cierta manera que, que fue una masacre indígena ¿no? ese día. Pero me gustó escucharlo de, de una persona americana que me contara de un verdadero americano. En primera persona. Aunque hoy en día los americanos parece que son lo, la gente de Estados Unidos, ¿no? Pero no es lo mismo Norteamérica que Latinoamérica.、Mm. Que, que al final la gente de Estados Unidos. Lo que fue,、eh, fueron unos colonos ingleses, no no solo los verdaderos nativos de allí, pero bueno, aunque ahora bueno, también serían americanos. Y, y bueno, queríamos dedicarle este programa a nuestro compadrito Paul, con todo el cariño y todo el apoyo de todas estas personas que. Que lo han abrazado a lo largo del camino, en la casita de papel y en Ecija, y. Hay mucha gente que lo quiere. Y seguramente que le l l e g a r á l estas llegará e palabras. Le llegarán. Si, si Cristóbal Colón y. y sus compañeras. se metieron en el mar. <ríe> para hacer esta masacre, seguro que. que las palabras nuestras palabras de hoy que son más bonitas seguro que todo eso surcarán lo, los mares para para llegarle no porque no vamos a soñar l o y tenemos aquí un su último concierto en es i j a su último concierto de del año pasado pero yo creo que este año tendrá otro、29. En la casa de la juventud, ¿no? Ah, no, ese fue el 5 de noviembre, creo. Sí, 5 de noviembre. 5 de noviembre en la casa de la juventud. Pues aquí empezamos con uno de sus temas. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Si se calla el cantor, muere la vida, ¿no? Y, y estoy seguro de que. de que Paul no se callará nunca con su guitarra. Nunca se apagará ese fuego. De de ese fuego mapuche, canta, ¿no? no Marichi Hueu, no a Paul. Marichi Hueu, de aquí de Astigi.、Si、no, y este homenaje que, que le damos de aquí de e s i z a con todo el cariño, a una persona. Tan especial para nosotras y que nos ha aportado tanto y nos ha enseñado tanto, y, y lo que nos queda por aprender. Y sobre todo valoramos su justicia, n o su, su lucha: esa lucha que para que todas las personas se abracen en un día cercano. Bueno, y desde aquí le queríamos comentar eso: que ahora vamos a dejarle con, el, con su último concierto aquí en Essija, el año pasado, el 5 de noviembre. No callarán jamás. Y. ¿Qué quieres comentarle, Pablo Apol? ¿Qué le diría? Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en, en la noche, una inmortal canción al infierno. ¿Qué le dirías ahora si lo vieras? Te darías、si、un abrazo, se vaya ¿no? El cantor, calla la vida. Pues lo dicho, le dejamos con el concierto íntegro de p o l a u t e Cinco de noviembre de la Casa de la Juventud. Gracias a todas, Mariche Hueu. Ala. Muy bien, muy bien. Ahora es que la guerra te. Cuando v e o mis frutos, mi amor se desparrama como el humus fértil de la tierra. No puedo hacer otra cosa más que amar como un árbol en saliente espera. Aunque un día de estos, tu alma reverde se cobija en mi vera. No me pidas palabras que ya he olvidado, ni aquellos versos de Neruda. Solo una cosa te pido: cuando muerdas los frutos que te llevaste y la dulzura escurre por tus labios, no te acuerdes de mí, t i e n d e t e bajo este árbol con la sombra hacia ti. What?、Hey. 私たちは心の声を見つけたのは、私たちの心の声を見つけたのは、私たちの心の声し見つけたのは、私たちの心の声を見つけたのは、私たちの心の声を見つけたのは、 美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美しい子供、美 ピピとく r とくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんと a んとくんとくんとくんとくんとくんとくん todos colinas tus pechos se pasen por mi pecho mi brazo alcanzo apenas rodear la delgada línea de luna nueva que tiene tu cintura もう、このまま、ただいま、いま、たた あるせすてきなおかいです。 Que so、un caballo de cartón cab、no cab so。 Ahora no te escaparás. Cuando le hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito no. Niño se hizo mozo. El mozo tuvo un amor y a su amada le decía: Tú eres de verdad, o no. Cuando el mozo se hizo viejo, e n sábado es soñar. 「いやいやいやいやいやいやいや Esa mujer quiso apartarme de esta historia. No comprendió que yo era el sol y no la gloria. Y por ser tal, la iluminaba de besos. Le regalaba los versos como caricia. Esa mujer. c m noche 「ブリン」<音楽> バイアケディサクションバイアケディサクションバイアケディサクション 何人かに言う a きに、私 n あなたの愛のように、あなた r 愛のように、あなたの愛のように、あなたの愛の s うに、あな s の愛のように、あなたの愛のよ r に、あなたの愛のよう a あなたの愛のように、あなたの que うに、あなたの愛の ばやきゃりさせよ。 見つ i たらいい。 「このセンター」 サツフェッション、r e p a r t i é n d o botín て l q u け siembra vientos、cosecha てん abuela se van a domar no elegido donde nacer pero si puedo elegir donde vivir y por qué morir del hombre e r o p i o せいやとん。 も tengo el sol que me calienta y el aire libre me da la vida. Todo lo que tengo a mí me basta. No tengo todo y no tengo nada. パラミセン、メバスタエラワー、パラミアン、テングカンシオン、パラミソゴ、テングパイサケ。 もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も r もう、もう、もう、もう、o う、もう、も u もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、e う、もう、もう、もう、 パラリンピアン、テンゴラレナ、ウ Sobre la guerra y s u う、mercados con sus cañones publicitarios con lo que tengo a mí me イ a ム、ポイスティックアイテム、ポイスティッ n アイテム、ポ o Un amor, tengo una m チュウワイツチュウワイツチュウワイツチュウワイ a チ a ウワイツチュウワイツチュ s ワイ Tengo apuros, no tengo, ap、no、tengo prisa. 何で言うの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 Los mandamientos que aplican los patrones a los trabajadores sin conciencia de clase. s Primero, piense primero en usted, siempre en usted, y en la buena persona que es su patrón por dejarlo trabajar para él. Segundo, piense que la realidad que le ha tocado vivir es así y no se puede cambiar. Tercero, acepte la, la explotación, la miseria, la injusticia y la desigualdad como cosa de la fatalidad, la voluntad de los dios y la naturaleza. Cuarto, piense que el Estado burgués y sus t r i b u l a d Tribunales de justicia, parlamentarios, partidos políticos y demás instituciones fueron creadas para el bien de la patria y todos sus compatriotas. Quinto, piense que es natural que hayan personas que manden y otras que obedezcan a ciegas, que es natural que haya ricos y pobres, que los capitalistas manden y los trabajadores obedezcan. Sexto, crea que es verdad todo lo que lee en los diarios. Escuche en la radio y vea en la televisión. Y que no le ocultan nada de nada los medios de comunicación de este sistema. Séptimo. Crea que sus patrones lo miran y tratan por igual, no lo explotan y que no se hacen más millonarios con su trabajo. Siéntase muy agradecida por la oportunidad que le brindan, incluso hasta dar la vida si fuese necesario. Octavo. Crea sobre todo que la policía lo cuida como a sus patrones. que Los militares protegen a la patria y que la iglesia vela por los pobres. Noveno, piense que sólo tiene derecho a tener sólo aquello que pueda acceder con su sueldo, aunque lo necesite para vivir, y que la salud, la vivienda, la educación, los alimentos y el medio ambiente son buenos y están mejorando gracias al gobierno de los patrones. Y décimo, acepte sin reclamar que los patrones piensen por usted qué es lo que le conviene, ya que usted. Es el ignorante, el flojo. Por algo ellos son los dueños de la fábrica y de los medios de producción. ¿Qué sería de usted sin ellos? Se moriría de hambre. Ni se le ocurra adherir o simpatizar con los que piensan que, como seres humanos, somos todos iguales y que quieren dignidad y no quieren ser explotados. アーアーはーアーはーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーアーア パラマパラマ、si、el hasta el final。 Damn abomination, land domination, the state plus the army, a grand corporation. They have t wave the flag and have you taken place behind the truth behind the cause of o m n a t i o n Planets blowing up, wet patients, food, water, healthcare, education, land claims. パレードはパレー o はパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレー a はパ a ードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレー n はパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパレードはパ e ードはパレードはパレードはパレードはパレードはパ Pertenece a q u ド e n la habita j u n t o a l corazón mapuche, la tierra palpita. Chubeo, gente de mente latente, como araucaria erguida y persistente. Chubeo, una afirmación mayor me surge: el hombre de la tierra sabe lo que urge. Buscándole sentido a la sangre y sentimiento, hago aquí presente la mezcla que llevo dentro: un concepto de nación y un pueblo resistente. Una cultura fructuosa a cambio de tanta gente, donde no se admitió existir con diferencias. El error hoy se comprueba humana, esa l ciencia de q u e n o discrimina de forma inconsciente, más siente el orgullo de una c u l t a r Cultura diferente, orgullo de habla, r comer y vestir, en pie de combate dispuesto a resistir, tan solo y simplemente por su forma de vivir. Aunque hay algunos que nos quieren imponer más propiedad, dispuesto a contraer y la naturaleza hacen de caer a cambio de dinero y un poco de poder. A cambio de dinero y un poco de poder,、si well. la propiedad privada no existe. Ante el abuso, s i señor, se persiste. Pertenece a quien la habita, junto al corazón mapuche, la tierra maldita. Gente demente latente, como Araucaria erguida y persistente. Una afirmación mayor me surge: el hombre de la tierra sabe, ¿Sabe lo que urge. Como obsesión, me afro conozco, pero no olvido lo que pasó, es t o sigo. s c u a n d a s indígenas, p e r o el m a t a d o mi matanza, me t o p r e n s i y m e de loco. Todo un pruebo asesinado temprano, todas las b a n t i l l a s son víctimas. Mi alma está llamando a la c a g a nunca aceptamos en los niños humanos nosotros somos hermanos porque no tenemos mismos derechos de duda esta tierra nuestra tierra vete de mi país capitalista no v o s t e p u r fan que vengan a ganar p u a p o t e tu film la que p a m t a d a m u i te b i e n c h i p e tacumapuche no es en e c l a t e Dices, ¿Pare ¿Pare la propiedad privada no existe. Ante el abuso, sí, señor, se persiste. Pertenece a quien la habita. Punta el corazón mapuche, la tierra palpita. Gente de mente latente, como araucaria erguida y persistente. ¿Pare ¿Pare? ¿Pare? Una afirmación mayor me surge: el hombre de la tierra sabe lo que urge. Marichi Hueu. La prisa, el t e n d i m e n t o la angustia, el segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Se saluda con los sombreros. Mientras se cargan las a u n a contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4. La MC, la Pachamama, la Sociedad Anónima. t u e d a privada, la o m la facha mama, la o i n i l a la c t r a de tu h a n a la OMC. ¿Quién es tan gala es CAR?